Les 11 de la i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvinguts. Des a Esports, 97 i temps de Ràdio per a l'Esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Saba Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saludar com cada nit Manolo Montalbó. recorde que podeu sintonitzar-nos eh, mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el tune-in com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I a el Twitter oficial del programa, esports97nit esports97nit la pregunta que vos fem en el dia d'avui és pot trobar el València Solucions en un mercat de reforços com és el de l'hivern? En el dia d'avui, repetim la pregunta, eh? arroba esports 97 el Twitter pot trobar el València Solucions en un mercat de reforços com el de l'hivern? I ho dic perquè en el dia d'avui o millor dit vaig a començar arqueològicament. Ahir, quan vos contàvem, totes les concursions a les que s'havia arribat després de la reunió de dilluns diem, el primer que no és que tanque la porta definitivament però que diu de no fitxar és l'entrenador, és Gary Neville l'anglès estima que i en aquesta plantilla pot traure endavant la situació i Neville estima que el València Club de Futbol o que els equips ara mateix amb el potencial del València Club de Futbol és molt complicat que puguem trobar un jugador de garanties en el mercat de l'hivern bé, en el dia d'avui les declaracions de l'entrenador han vingut a corroborar paraula per paraula tot el que ahir vos contàvem, és nébil qui no tanca la porta al mercat del desembre però que no la veu com una solució ni perentòria, ni que li vaig a del clot per qui saps la veritat del clot el qual ara està el seu equip per tant Suso García Pitards qui per cert avui ha incorporat Vicente Rodríguez com a membre d'aquesta secretària tècnica té la marinera per no dir té collons la cosa que aviam de com hi havia ara fa un any una estructura tècnica muntada en el València el desconeixement d'este negoci del propietari del València fera que acabaren les claus del club i quan dic les claus del club sabeu al que me referisc en mans d'un intermediari que era George Méndez en este cas, amb el seu a la volta intermediari del València que era un espiritu santo ara Suso García Pitards té que refer la secretaria tècnica ja ha ja incorporat un Vicente Rodríguez qui per cert hi ha futbolistes i ni hi ha futbolistes. Hi ha futbolistes que per no saber no saben ni contra qui juguen el cap de setmana, perquè hi ha futbolistes que no els agrada el futbol, i si aixina. El prenen com una professió, guanyen molts de diners, és una vida que no exigeixi, bueno, pues ahí estem, guanyen diners. Hi ha futbolistes que sí els interessa al el futbol. Vicente Rodríguez és un dels futbolistes, com en el seu dia ho era Juan Sánchez, altre dels noms que sona per a incorporar-se en la secretaria tècnica de Suso García Vitarx, altres futbolistes que moltes voltes en els viatges en els veien en revistes de futbol internacional en la mà que veuen partits que no normeixen el partit del seu equip és a dir, és gent que li agrada el futbol i que, i que vol estar en el futbol i que li agrada veure coses és més, diuen el temps dirà si és cert o si no és cert que Vicente té una tendència a detectar el talent dels futbolistes esperem que siga així perquè li va vendre molt bé el València al de Futbol ara sentirem com ell ja sense haver començat, ell ja parla d'escouting, de veure futbol estranger dir eh, dona les raons o dona els leitmotivs del que és ell i del que pot aportar ella al el València al de Futbol i crec que sincerament s'ho pot haver encertat encara que, com en tot és novato, dur a ell darrere això no deixa de ser un handicap és realitat, però la realitat és que ehm, Eh, Vicente es un es un exfutbolistas de la época dorada de Valencia, que volvió incorporar y que Suso, con ella, tiene que tenía que estar entre otras cosas, ocuparse del momento actual del equipo, que ya te te la marinera, y la Munt, referente una secretaría técnica que un fenómeno, no lo Espíritu Santo, sabía encargado de desfer. <coughs> ¿Por qué entre otras cosas la reticencia del entrenador a fichar en el mercado hibernal? perquè pues per a poder optar no per a tindre per a poder optar a tindre èxit en el mercat hivernal ja que fer un treball d'escouting molt actualitzat i molt perveroritzat del que és el mercat aules d'ara i aquest treball no existeix perquè fins fa una setmana no hi havia director tècnic què pot trobar-se a en València? Doncs pues imagine que els informes que en el seu dia deixarem Rufete allà a l'aix però um, no és el mateix i posem-se des de l'altre costat un equip que vaig a buscar-ho a l'altre dret no és el mateix tindre un informe de Barragán de l'any passat que era una màquina a la banda dreta amb els seus defectes, però complia, tancava la defensa era inexpugnable, rocos que Barragán d'enguany pues, que no és ni ombra de lo de l'any passat doncs pues, en el mercat hivernal passa el mateix i per això és Green Evil qui ha sigut el primer en dir calma, tenim que pensar-s'ho molt bé té que ser una bicoca i a tot soia un problema el famós fair play financer de la lliga de futbol professional ja sabeu com és jo soc la llei, la veritat i la justícia ara resulta que la ampliació de capital que segon la lliga no era necessària de València bueno, pues ara resulta que aquesta mateixa lliga que li va de València que tranquils, que no era necessària la l'ampliació de capital ara diu que aquesta ampliació de capital no conten com a ingressos i per tant el València té el tope salarial cobert i que has d'intentar dur algun jugador hauria de donar alguna eixida en el mercat d'hivern. Per tant, no és gens fàcil. Imagine home, Eide Noves no tindria eh, no tindria desconeixement però imagine que Sos García Vidal estarà dient mare meua, la de Treball i acaba d'arribar. Perquè a tot això a més el tema del mercat, de reunir-se en l'entrenador de eh, parlar en coses diferents, en diferents estaments del club doncs pues, ha pendent també com dèiem, també del primer equip, este matí s'ha arribat a la Ciutat Esportiva de Paterrasos o García Vitals a parlar en la plantilla, a parlar amb algun jugador. Me conta que en els últims dies, fonamentalment, en el partit davant del Rayo, la llotja va parlar amb Abdenur i li va demanar que donara un passet endavant i que ja s'integrarà el Gomes i que començara a demostrar el per què va ser l'aposta més forta d'estiu en el València Club de Futbol. És la tasca d'un director tècnic i està emperada a això. Però certament, Suso li està tocant ser l'home orquestra ser en un temps rècord i damunt intentar que la melodia sone bé. Perquè el que s'ha trobat és que no hi havia ni la, banda, ni la banda del Saganset, que la banda del Saganset eren dos bombo i un clarinet. All Ja 39, la, la quantitat de coses que han passat en el dia de avui pues, la resumim com sempre en les nostres cinc fotos. Rendimiento desde el inicio Gary Neville espera que su equipo mejore el rendimiento Y que pueda ser constante en el seu juego Pero eso espero un Valencia Enchufar desde el inicio Yo mañana quiero rendimiento Desde el minuto 1 hasta el 90 Es todo lo que pido Que mostremos una concentración plena Máxima intensidad Mañana Espero empezar muy deprisa Y terminemos Muy deprisa también Mercat poc fiable, el entrenador inglés continúa desconfiando de las oportunidades que, por, que pot oferir a Ingenier la posibilidad de reforzar el seu equip. Me daría de cabezazos contra la pared. Creo que me voy a pegar otro cabezazo. Este mercado solo crea confusión, distracción, ruido y es justo lo que un entrenador no quiere. Vicente torna a casa, un dels los mites del mejor Valencia de la historia, pasa a formar parte del nuevo equipo de trabajo de Suso García Pitarga, moltes ganes de iniciar el seu noco mes. Para mí, sobre todo, volver aquí es importante, ¿no? porque estuve como jugador 11 años y volver a ayudar en otra faceta, pues para mí es una sensación de alegría enorme y bueno, la gente está contenta, no saben que siento el valencianismo y volver para mí es importante. Groga anulada. El comité de competición de Isad Sensefect es la groga vista por Jefferson Lerma en Vigo y podrá jugar contra Las Palmas en un encuentro en el que Morales apunta esta recepta para conseguir el triunfo. Nosotros tenemos que estar muy concentrados en, en, en el partido, en tareas defensivas y, y bueno intentar aprovechar todas las oportunidades que, que consigamos y, y sabemos que, que este partido es trascendental para nosotros. Descans després de la ratxa. Una volta trencada la senda victoriosa per part del Limoix València Bàsquet. Ha disfrutat de dia de descans per a tornar a treballar demà i preparar el partit davant el Barça. Les 11 de la nit i 41 minuts. Recordar-vos que avui s'han jugat els dos primers encontres de quarts de final de la Copa del Rei que a Balaïdos han empatat sense gols a 0... Celta de Vigo i Atlético de Madrid... i que el Barça ha aconseguit en San Mamés... guanyar per un gol a dos. Demà ja sabeu el partit de les 8... des de les 7 i 10, sintonia Esports 97 del partit... serà el torn del València Club de Futbol. Bona tarda, arroba esports97nit... arroba esports97nit... pot trobar el València Solucions... en un mercat de reforços com el de l'hivern... 11.41, una pausa... i anem amb tots els temes... que avui hi ha molta tela que tallar... sobretot molta prèvia que donar de la Copa del Rei fins a la 1. Esports, un 97 dit en la 97. Puls de Radio. Disfruta del humor de Pedro Llamas en Casino Circa Valencia, de la mano de ópera. Sábado 23 a las 24 horas. Reserva en la web del casino desde solo 9,50 euros. ¿Conoces el carburante Autogás? ¿Cómo? Sí, Autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono bar de francesa. 30 itv con la garantía de gasmoción más información en taco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 Dijous, a les set deu de la vesprada, Mestalla s'aferra al torneig en el que millor cara està oferint els blanquinegres. A les vuit, anada dels quarts de final de la Copa del Rei, València, las Palmas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 Esports 97, nit. El teu equip, la teua ràdio. Arranca Esports 97, nit en el dia d'avui, lògicament, on mana la prèvia de la Copa del Rei. Demà, a partir de les 8 de la vesprada, des de les 7 10, en la sintonia d'Esports 97, el partit anarà quarts de final Copa del Rei València-Unió Deportiva las Palmas amb una sucosa prèvia pel que fa a les declaracions de Gary Neville en el dia d'avui en la roda de premsa. Ja que reconeixen, altres coses partits, però que les rodes de premsa de l'entrenador del València són absolutament modèliques impecables ja dic, altra cosa és el joc i els resultats primer volen conèixer que ha entrenat el València a club de futbol perquè es deixa fora un fum de futbolistes s'ha afogat o què tal? Bona nit Què tal Manolo? Buenas La realitat és que eh, el València es prendrà molt en seriós la Copa del Reis serà el camí més curt cap a una final o cap a un títol és cert eh, però quan este migdia m avançaves a més de que ho fes al club la llista sobretot dels que se quedaven fora m'ha quedat bocavelat no sé quan se queden fora eh, són un fum eh, i ja me tindres que especificar qui ho fa per lesió i qui ho fa perquè en... Gary Neville vol donar-li descans o no l'inclou a la llista? Bueno, pues en primer moment, Manolo, d'aneu futbolistes són els que este convocava des de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna el tècnic de València, Gary Neville i efectivament hi ha eh, absències, absències importants que corresponen a futbolistes lesionats i a futbolistes als que el tècnic vol donar-los eh, descans perquè estiguen en condicions de cara al compromís del cap de, de setmana. Demà, Manolo, ojo també a la configuració de la de la formació, perquè podem interpretar si el tècnic va per la Copa o si el tècnic prioritza també esta setmana la competició de, de Lliga mm -hmm. o si és que simplement tenint en compte l'estat físic de la plantilla tampoc pot fer eh, miracles en quant a la, a la formació i a la dosificació de eh, diferents futbolistes fonamentalment eh, titulars. Però bé, bueno, de nou jugadors, este matí no veiem eh, treballar a Dani Parejo en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. De fet, no pensàvem, que es quedava fora de la, la convocatòria. Ahí recordarás que ya parlaren del cas de Barragán y de y de Parejo, que era dubto en la seua presencia, teniendo en cuenta que estos dos no a trabajar pel pel matí, pero este matí, encara que no ha trabajado sobre la brosa de Paterna, el timing de Valencia Manolo convocaba finalmente Dani Dani Parejo, también Antonio Barragán, que del los dos que hay robar en trabajar, pues es el que ha trabajado este matí con la resta del, del grupo. En Isayista es eh, novedad José Luis Gallá, seducte probablemente sigue la gran noticia probablemente no es la gran noticia en esa convocatoria la tornada de José Luis galla un mes mmm, exacto si no recorre sino y eh, recorre mal Manolo desde que va a caure lesionat y a partir de ahí también regresa un futbolista que no va a ser convocado este pasado de semana para jugar delante el Rayo, como ese Abdenur, va a ser castigado delante el Rayo Vallecano uh -huh. en tener rendimiento, pero el técnico Manolo Estematilla le ascoltaron en Express, la defensat en conferencia de prensa. Ojo porque ha caído túnaldre futbolista este Matín Manolo uh -huh. ha rebotado una entrada de diálogo, Diallo. En, el, en un dels partirets amb els que finalitzava la sessió preparatòria. Dialòs ha carregat Zakaria Bacali. Bacali anava a entrar en la llista de, de convocats i el mateix tècnic, posteriorment, en roda de premsa, ha reconegut que aquesta entrada de diàleg a Bacali que, en principi, no li ha generat més enllà d'una contusió forta, però que li impedís Vemos a estar davante la Unión Deportiva Las Palmas, pues este futbolista también es otra de las eh, baixes, la baixa de últim, última hora. pertan tanto, entren en convocatoria Dialoza y Bufan Villalba, que son ya habituales, también aparece tropi, teniendo en cuenta los problemas que tiene el Valencia en la zona de mid-centre. ¿Por qué? Porque de mamá no lo, sorpresa, ya descans André Gómez, ya descans para Santi Mina. A ver, ¿no está parejo? Parejo, entra, Parejo es, entra, pero son de neu y vale. Parejo te molesties, y pues no te molesties. pero le li descans... lidones descans a André Gómez que en principio está B, incluso a Parejo que te molesties, donas descans a André Gómez, no está tampoco Santimina, descans, tampoco está Darlan Santos, en principio también eh, descans, Lucas Orban que se va a pedir per gastroenteritis, el compromiso del cada semana, podía entrar tampoco entra, el técnico no el veu mmm, recuperado, el veu feble y el deja fuera de la convocatoria y a partir de ahí pues no está Diego Alves, no está Enzo Pérez, no está Javi Fuego y Bacali que, que matí. Es decir, que pasa un mis del campo, Manolo, muy bien, muy en problemas, lidón doy descans. André Gómez, no tensa Enzo y no tensa a Fuego, pero eso entra Tropi y se mantiene en convocatoria... Eh... Per això et deia jo que ja veurem demà quina és la formació. Este matí no ha cap tipus de, de pista nebil manolo però en funció de la formació pues sabrem si van ser per la Copa, si priori la Lliga, o si és que no pot fer altra cosa més l'home. Bueno, pues, eh, estem pendents d'un entrenador que ha sigut molt explícit una volta més en la roda de premsa, Folgado, ha parlat de moltíssimes eh, situacions sí. una darrere d'altra, ha aventat quan tenia que aventar... Sí. Hui eh, ha estat dure en algunes situacions, en alguna crítica I també ha sigut molt explícit una volta més Ja dèiem ahir, el primer que no vol anar al mercat hivern És Gary Neville I avui ho ha tornat a recordar Si et sembla, sentim l'entrenador del València Sí, comencem pel que acabes de comentar Perquè bueno, pues, eh, ha criticat o ha censurat Diferents informacions que han aparegut esta setmana Vinculades amb el València La primera, amb aquella eh, informació dels companys d'EsportJu En l'esquema Nolo hablaban eh, de que eh, al descanso Neville va a decirle a los futbolistas que no se merecía en portar eh, la samarreta teniendo en cuenta el comportamiento de la, de la primera par posteriormente va a hacer al alzarse a, a parejo pero aprender la, la palabra recuerden que esta información Manuela sí también la tienen confirmada uh -huh. confirmada desde el interior del vestidor, desde el cor del vestidor pero el técnico este Maté ha que esta información es totalmente falsa hubo Alguien que dijo, y no sé si está la persona que aseguró esto aquí, no, no está aquí, uh, ¡qué sorpresa! Bueno, alguien dijo que yo dije en el vestuario que no merecían la camiseta. Se ha cruzado una línea. Es muy peligroso pensar que eso pudiera ser cierto. No lo es de ninguna manera. Los rumores, las especulaciones, poner en mi boca algo que yo no he dicho. Mmm, acepto los rumores y las especulaciones, pero cuando hay algo tan concreto hay que corregirlo. Esos jugadores merecen la camiseta que llevan. Son muy jóvenes, son muy buenos y no tendrían que estar leyendo artículos como esos cuando son falsos falsa la información Manolo que aparecía esta esta semana yo todo reír desde así Manolo teniendo han confirmado también la información que dona vez con Pais de Sportiu, pero bueno, entenc que en Todcast Neville voy a proteger als seus eh, futbolistas o que no trasen disquen estas cosas. o que altas coses que partira de la seua boca. Bueno, o que el traduir mal, vos dir, pero bueno, la frase no, no, la frase no, no, era o que, o que fuera algún mes que iría del coste coste era de Costeñig, el Goddengi Garson no es no es una persona, no, ya. No sé. Pero bueno, eh, mescos es... Venga, mm, defensanse también de las críticas que está revente en la segunda figura, y el segundo equipo. Lo fácil cuando un equipo no juega bien un partido, la opinión más vaga, más fácil, es ay, los jugadores, la actitud, están nerviosos. A veces, el fútbol es así... Es la vida. Vas a trabajar y no salen las cosas bien. Hay momentos en los que, yo que sé, las cosas no van como tú quieres, ¿no? No te salen, ¿no? Y ¿cuál es la solución así a las bravas? Pues, pues no hay una eh, solución. Hay mejoras que se deben conseguir. Hay que rendir a un alto nivel desde el primer minuto, pero cuando... Hay una respuesta del equipo, cuando hay una reacción, eso es síntoma de que hay una actitud buena, que creen en lo más profundo de su ser. Y yo tengo que conseguir que ellos se sientan libres durante 90 minutos para jugar y ser ese equipo contra el que sea horrible jugar. Pero no es un problema de actitud, de falta de carácter o ética de trabajo, porque... Este equipo remonta, este equipo lucha, muestra, encuentra tras encuentro que quieren más. Pues es la particular visión también de, de Nervo. Muy particular, ¿no? ¿no? ¿eh? Que ponen más, pero el equipo es art... empata, voy a decir. Ponen más, pero empata. Pero empata. No es cuestión de actitud, pero en, en el primer tram del fragment, supongo que después se recupera la Sintertulia, uh -huh. digo, que tampoco sabe quién la solución. Pues pero bueno el técnico en podcast Defensanse de las eh, críticas que gustaban al equipo de nervis de falta de actitud de carácter de personalidad el otro día dabante el rayo Vallecano Qué vol neville a partir dará Qué vol que le demana al grupo pero al partido de demás en las ligas más competitivas y esta es eh, la más competitiva o estás al 100% o lo vas a pasar mal tienes que darlo todo en cada minuto del partido contra tu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 punts fonamentals o punts a tocar un per un i que s'extrauen després del partit davant del Rallo Vallecano. Tema porteria, què ha dit eh, Gary Neville sobre la porteria? Doncs pues ha defensat Rallo, l'ha Jaume i ja ha explicat, conforme ha, ha pogut, o millor dit, ha volgut, perquè va escloure l'altre dia de la titularitat Jaume Domènech. Quiero que entendáis que he sido justo con todos los jugadores desde que llegué y cuando elijo a un jugador tiene que ver con rendimiento y también las sensaciones que tengo de cara al partido siguiente y a los que han de llegar después. Pero no tiene que ser absolutamente letal dejarte a uno fuera, ¿no? Tienes que elegir, son 22, tienes que quedarte con 11. No es letal, digo, dejar... Eh a un altre fora. Pregunta-l'hi, pregunta que s'ha pregunta que queda fora. Pregunta-li a Jaume Domènech. Nébil, també defensant, Manolo, la figura d'Abdenur, hi ha una televisió de Tunícia que ha vingut a València uh -huh. a fer-li un reportatge, un, un seguiment, no?, d'això habitual, futbolista que està a l'estranger, futbolista, segons els periodistes que han vingut a patar aquesta setmana, Manolo, el més important futbolísticament parlen de, de Tunísia, és uh -huh. l'estrela futbolística d'allí, sí, sí. han vingut a fer-li un, un reportatge, ja va interès en els periodistes, en preguntar-li a, a Nébil què correrán bail altre día pero no va a jugar daante el davant el rayo y si el valencia aceptaría ojo ofertas Premier perur eh, adenur respuesta de Neville abur ha entrenado como una mala bestia esta semana la respuesta de no haber jugado es exactamente la que cabría esperar de cualquier jugador ha sido muy profesional imagino que habéis venido de tan lejos que Porque veis que puede haber un problema, pero no hay ningún problema. Te voy a contar que mañana estará convocado y no lo estuvo en el partido anterior para prepararlo mejor. Su ánimo es muy bueno, ha entrenado muy bien los últimos 3-4 días y le podéis decir a Túnez que su chaval está a buen recaudo. Aldenur, que está tranquilo, que está contenta y trabaja como una mala bestia ha dicho eh, que continúa durante... ¡Vaya el bicho! <risa> <risa> bueno, no, no, eh. No, no, no, por favor bueno, sí, Al trenón propio, José Luis Gaia ha confirmado que ha entrado en convocatoria La rueda de presencia de Neville ha sido avance de aquí, donar la conicia en la convocatoria El técnico ha confirmado de entrada en convocatoria y ha parlado de la lesión de, de Gaia y que ya está recuperada para jugar Ha entrenado muy bien Tuvo un problema, uno que conozco muy de cerca, porque me pasó de jugador, y lleva tiempo, hay que ser pacientes, pero ha entrenado fenomenal, lleva entrenando dos semanas, ¿eh? o sea ya, él ha sido paciente con nosotros, nosotros hemos sido pacientes con él, mañana está convocado, hay que decidir todavía si empezará desde el banquillo o saltará al césped desde el principio, no lo sé, lo necesitamos, el club, la plantilla, todos lo necesitamos, su entusiasmo, su juego, es fundamental. Dema probablemente gallanos no forme parte de la Corre, formación sí. inicial, estará Cancelo otra vuelta que repetirá en banda izquierda. Ahora sí, Manolo, tema mm. fichajes, tema mercat, se le ha insistido al técnico teniendo en cuenta que esta semana se va a reunir Amsuso García Pitar y Amquinko. Ha restado trascendencia también, al igual que touch Manolo en el club, a la reunión y evita sobre el mercado. Hay una fascinación por los fichajes, ya lo sé. Y este mercado, ya dije inútil, no sé si dije inútil, pero bueno, si no dije inútil me vale la palabra, es buena. ¿Quién hace negocio? ¿Quién ficha qué pocos hay en este mercado de invierno es muy difícil que es horrible que un entrenador hable públicamente de jugadores que no están en el vestuario. Mis hombres están en ese vestuario. Yo creo en ellos. Tengo confianza ciega en ellos. Se ha cuestionado en los últimos dos o tres días, pero yo confío, creo en mis jugadores. Son muy buenos y sé que el juego, los resultados no están a la altura que cabría esperar, pero es que es una falta de respeto para mí hablar de jugadores que no están aquí. Este mercado invierno es una pérdida de tiempo. No sé si exactamente el traductor no el traduisbec, cosa que yo no descarte, ¿Sí? porque no no enten el vaivén de, de Neville de esta semana respecto a la anterior. ¿Cuándo va a decir? No descarte fichar, lo que pasa es que yo no voy yo a atentar Yo creo que la semana contra... la semana pasada no vol dictar el efecto de que la entrada de un director esportivo no va a servir para Reyes estos primeros no sé. en estas primeras semanas però ja, contarem a nit. Sí, sí. El primer que no està interessat en fitxar en el mercat hivernal es diu Gary Neville. La tanca la porta definitivament? No, no la tanca. Però si, si és per ell, per ell que no li porten cap jugador. Per últim, què més ha dit l'entrenador de la València? Se li ha insistit sobre el mercat i sobre fitxatges. I, bueno, pues ha tingut altre titular. Avui, la veritat és que estava molt, molt sol. No sé si és ell, és el traductor, però dona molts titulars. Ha donat avui molts titulars a Gary Neville. Me daría de cabezazos contra la pared. Creo que me voy a pegar otro cabezazo. No sé qué quieres que te conteste, la verdad. Comprendo que quieras apretarme por fichajes, fichajes y fichajes, ¿no? Pero la UEFA, la FIFA... Señores, tenéis que hacer algo. Tenéis que protegernos a los entrenadores de esto. ¡Qué ridículo! Cuatro semanas, una ventana... Sería mejor si tuvieras que jugar toda la temporada con los mismos y con el mismo entrenador. Y desde ese punto de vista, te diría que este mercado solo crea confusión, distracción ruido y es justo lo que un entrenador no quiere sobre todo cuando lo que está buscando es un buen juego, resultados y que los jugadores solo se concentren en el juego y en la plantilla tiene que estar escuchando continuamente que si va de fichajes o no, aquí en España en Inglaterra, en Italia, en Alemania tiene que escuchar especulaciones y, y rumores pero yo no puedo trabajar alrededor de rumores y, eh, su, y este tipo de, de comentarios Verdán, recordemos, ¿posible o se pega además Folgado? Pues muy complicado Manolo. Uy, me pillas ahí, pero formación por la que yo apostaría. Ryan en portería, podría ser Jaume, pero va Podría ser, y... podría ser Jaume. Tira y Ryan, va. No, yo os va a decir Jaume. Va, Jaume. Jaume. en portería, eh Barragan en defensa a la dreta, Cancelo en la izquierda, Junobecha allá. Moré. El el Moré probablemente esté cada semana, pero no el demás, Mustafi y Abdenur como pareja de centrales. Zaibo Danilo, uh -huh. doble pivot y a partir de ahí Manolo, Rodrigo, Rodrigo de Paul, Piatti y Alcácer, que probablemente demás después de lo que va a correr el davante el delante el delante rayo, pues siga titular. Ahora me cuento lo de Vicente Rodríguez que torna a casa, que torna a la Valencia Club de Fútbol, el primer del Xemes que incorpora Suso García Pitarch a la suya secretaria de técnica, pero me va a escapar a las palmas, pero la ahora cómo afronta la suya semana valenciana, el conjunto de Carani porque te más partido contra el Valencia y el Djuns partir contra el Levanta de un Deportiva, contra el Levante y en el cual eh, se van a quedar, imagínate estos 5 10 así en la capital del Turia. Parlemos del compain del del nuestro grupo, el Y la provincia de Camel, Paco Cabrera. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal compañero? Buenas, Nick, saludos, ¿qué Las Palmas, ¿cómo va todo? Bueno, pues eh, esperando a ver cómo llega la Unión Deportiva Las Palmas, que aún recordamos el meneo futbolístico que nos pegó hace dos meses en la liga aquí en Mestalla. Sin lugar a dudas, nada, yo estuve presente en Mestalla y, y en la carta de presentación perfecta y bendita de ese tiempo, no una oda futbolística, muchos toques, mucha... Un fútbol exquisito, pero poca pegada, ¿no? Pero bueno, ese 1-1 con ese tanto de Jonathan Viera no deja de ser el mejor partido de la era de Setién y con ese aliento bendito llega un equipo sin Jonathan Viera que se queda listo a última hora por un problema familiar, personal, su mujer pues está embarazada y tiene un pequeño problema médico y no va a viajar, no, de hecho no ha viajado esta mañana con la expedición amarilla y tiene pensado volar a Valencia viernes o sábado para el partido del Sol de Valencia ante el Levante. ¿Y qué equipo veremos? Pues veremos la segunda línea, ¿no? Los Julio, Huacaso, Momo, Valerón, Raúl en bajo palos, Antón Valencia, que desde aquí, pues, se le etiqueta como cada favorito, bueno, sin victorias en Liga, tras la, la caída del uno, pero... Es muy superior al equipo amarillo y se que etiqueta como favorito al cuadro de Karinebel... ...y espentante y sobre todo pensando en que se puede repetir, ¿no? En aquella fantástica eliminación de 1997, cuando la reunión deportiva se cargó al Valencia y alcanzó los cuartos de final de la Copa del Rey 0-2 en la ida, marcó recuerdo Leando delantero brasileño los dos sí. goles en el antiguo insular y 0-2 en la vuelta y en los penaltis, la orden deportiva Las Palmas que si no recuerdo mal, tenía en el banquillo Ángel Capa, se cargó al Valencia Club de Fútbol que tenía a su íntimo Jorge Valdano en el banquillo del Valencia Pase... y, estaba, y estaba Valerón, Valerón repite, el... Valerón, sí. fue, fue la noche famosa, unos cuantos, unos cuantos añitos más ¿no? fue la noche famosa de la derrota de útil la derrota útil, mm. sí, eh, Valdano, mira ahora pues. después en la tercera hoy le contaré el perqué binguero de la derrota útil y el perqué va a tan mal aquel día, perqué ya debe un cachondeo previ, y eso va a sentar con va a sentar. Por tanto, era la gran pregunta que te íbamos a hacer, Paco, si íbamos a ver a los titulares, porque, por ejemplo, el, la exhibición que dieron hace dos meses en Mestalla, Roque Mesa y Vicente Gómez, nos dejó absolutamente eh, eh, alucinados a todo el mundo, eh, me parece que no, me parece que por lo que dices mañana, igual los dos no van a jugar, y que vamos a ver si te atreves a apostar por un once, Paco, un equipo con, como tú dices, la segunda línea. Hombre, se tiene que dejarlo claro que hay, hay dos equipos, ¿no? El de Copa responde al parámetro de Raúl y en bajo palos la lateral derecho derecha, Pajo simón el de Liga, porque no estuvo ante el Atlético sancionado, en cuanto a la pareja de centrales, es que no hay más, David García y Ayitami, porque Garrido no es central, y Alcalá lleva 115 días tiesos por una contractura muscular, o sea que la García y Ayitami, por la derecha y por la izquierda Garrido, que dejaría su puesto de central, que no es central, es lateral zurdo, el ex de la Real, Norwich y Manchester City, y Lazio, para formar en el doble pivote, mmm, Vicente y Roque no, más a uno de los dos, el lo normal sería Vicente y guardar a Roque, uh -huh. que estaría acompañado por Julio, Valerón, Guacaso y Momo. Y en cuanto a la delantera, pues yo, hay un debate, no o araujo o William, teniendo en cuenta que jugó William de titular ante el Atlético y Araújo jugó 10 minutos Tiene peso y fundamento de que sea Araujo el titular. Es decir, se han cambiado las, las, las tornas, ¿no? Yo apostaría incluso por William, ¿no? Pero bueno, entre William y Araujo ahí hay un 50%. Y, le, la, y la gran novedad en la convocatoria puede ser el regreso de Pedro Vida. Sin lugar a dudas, una de las grandes sensaciones mm. en cuanto a ese fichaje que vino del Mallorca Gran Central, muy polevalente, y que seleccionó una 15 de rodilla a principios de diciembre y tras una recuperación milagrosa, mañana podría estar en la convocatoria. Han viajado 24 con dos chicos del filial, pero hay fundamento de que digas pues pueda volver a, a, esa, a esa lista de 18 y poner fin a, a esa maldición de los centrales, esa plaga del cero un equipo que ha estado muy condicionado por las notables ausencias en defensa y todo lo que se le ha vuelto de Vigas, que para mí, sin lugar a dudas, ha sido la junto con Yana también, la gran sensación para, la, para, la, para el Gran Deportivo, un jugador que llegó por la puerta de atrás y mucho cartel, uh -huh. y, y la vuelta de Vigas la había sido capital. decir eh. eh, Estar sin Vigas ha sido un pecado, y uh -huh. que vuelva mañana para la UD sería muy positivo. Eh, como decíamos, eh, eh, Vigas y Aitami detrás, con eh, Roque Mesa Vicente Gómez, dieron ese cuarteto de una exhibición en eh, Mestalla de sacar la pelota jugada desde atrás, en eh, el equipo que todavía aún dirigía Mesa, Nuno Espíritu Santo Bueno, eh, Paco, ¿no me so nada más una, una última pregunta Imagino que el Unión Deportiva Que hoy está tarde entrenado en Paterna Se sí. queda estos cinco días por Valencia Para afrontar el lunes el partido de liga Contra el, el Levante Unión Deportiva Sí, sí, ya, ya les comento sí. una semana a tope con Valencia, a tope con, con la paella de esa gran ciudad, y, y van a encadenar, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y regresarían el martes por la mañana para retomar lo que sería la vuelta el jueves, con el Valencia aquí, y el domingo, y aplazar el encuentro del Celta del sábado 30 a 31, o sea, que ha un enero terrorífico para todo equipo que tenga que alternar Copa y Liga, y la deportiva que está en esa condición de, de recién, recién aterrizado en, en la primera, y peleando por eludir la permanencia, pues el lunes era terrífico, pero vamos, una semana valenciana a tope y, y sobre todo pensando en el lunes, pero con mucha ilusión de, bueno, por lo menos plantar cara a un poderosísimo Valencia Perfecto, Paco, pues eh, para lo que os podamos hacer falta que estamos los compañeros de Valencia y posiblemente sigamos hablando estos días Un fuerte abrazo, buena noche A Paco Cabrera, compañía de, de la provincia de Las Palmas A Xopel que fa la previa de DEMA, extensa Vicente Rodríguez Guillén, el puñal de Benigalab Exfutbolista del Valencia Club de Fútbol el Un de los mejores de la suya historia Un de integrantes del, del equipo histórico Del Valencia Club de Fútbol Que torna al que él siempre ha considerado la suya casa El Valencia Club de Fútbol Y de la madre Suso García Pitar Se incorpora a ese secretario técnico Que Suso vadir a sí, decir que había que sí. formar Porque no existía Sí, efectivamente, Uva a decir Suso Fa una semana aproximadamente Dicho pasado, se presentaba también por sorpresa Suso García Pitar, Manolo como el director esportivo del Valencia Y hoy, pues apenas una semana después Pues Suso ya ha comenzado a posar la primera peça dins de eh, del nou organigrama que vol per a la secretaria tècnica del València. Vicente Rodríguez, un dels herois del doblet, que torna d'esta forma a vincular-se amb, amb el club, ha parlat per als mitjans de comunicació oficials del conjunt de Mestalla i ha parlat de que encara desconeix quina va ser la seva funció, però que efectivament a dir li agradaria, perquè li mola, veure futbol europeu futbol internacional. Desde siempre pues, me ha gustado eh, ver fútbol, yo creo que en eh, la época que he jugado pues, me gustaba mucho seguir jugadores y ver futbolistas eh, del extranjero, ver fútbol de fuera de España, también de España. Y bueno, eh, todavía la misión pues eh, que tengo que hacer, pues bueno, eh, solo decir a Suso en el tema de, pues, de seguir futbolistas en el extranjero y, y bueno, yo eh, la verdad que tengo muchas ganas de, de empezar, de, de trabajar y de, y de ayudar en lo que pueda. Vicente también ha de Manolo uh -huh. pues eh, que le agrada que el Valencia se en recuerde, ¿no? De futbolistas que de alguna forma van a formar parte de la de la sewa, de la sewa historia en las últimas temporales. Que jugadores que, que han sido importantes y que han ganado títulos para el Valencia, pues que vuelvan a, a, a la casa, a transmitir sus valores a, a la gente, pues a la afición, a, a los niños, un buen detalle del club, ¿no? Y, y que apueste por por jugadores que han, que han sido importantes aquí. Vicente Rodríguez Guillén, el eh, nou membre de la Secretaria Tècnica, era un dels que sonava, ja està dins, ja vorem de tots els que sonen qui va entrar, se parla com deia abans de Ferran Giner, se parla de Juan Sánchez, se parla de moltíssima gent... Un ja està dins, i és Vicente Rodríguez. En este ja no ja que fer cabales ni dubtes. Ja entra a formar part dixen nou equip, dixen nou organigrama eh, de Suso García Pitalstam. Que la informació... Este de... matí, per cert, sí? ha de visita a les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. Diu que hem de donar també una miqueta de reànims a l'equip, eh? Bueno, ha estat en la sessió preparatòria. Ha estat parlant, entre altres, amb Negredo. Sí? Ha parlat amb el tècnic, bueno, ha parlat amb alguns turistes. crec que ha arribat allà, se ha deixat morir un poquet, l'han vist. Ya, que ahora he algo también al timing de respecto a Vicente Rodríguez. Perfecte, bueno, Bé, bueno, pues, eh, en efecte, com dèiem demà te sentim a partir de les 7 i 10 en el partit que anem a fer entre el València i la Unió Deportiva Las Palmas hem de parar de Llevant Unió Esportiva aprofitem que tenim ja sí al nostre company de Superesport que s'incorporarà a la tertúlia ara en quan acabem este termini informatiu. David Rodríguez, hola David, què tal? tal el nom propi en el Llevant Unió Esportiva és Giuseppe Rossi, sembla que ja pràcticament acord per a que el futbolista l'ex del Vilarreal Tornará en chuña al Villarreal Pero dará y fin a junio, próximos besos Los va a pasar Se dice le levante una esportiva sembra que con una opción de compra de 100 millones de euros Correcto eh, Jugada a tres bandas uh -huh. la que el Villarreal ha hecho fuerza por el Levante Por esa gran sintonía que hay entre los Roch Y Llanesa y Kiko Atalán Y, y sí eh, había acuerdo con, con Giuseppe Rossi bueno, con el Levante y el Villarreal para su incorporación faltaba la Fiore que estaba poniendo más problemas pedía entre 8 y 10 millones inicialmente ha bajado esa cantidad estaría entre 5 y 6 más cercana a 5 entre otras cosas porque ya tiene prácticamente atado a su sustituto al final la, las negociaciones siempre funcionan así digo que el el 90, 90, no lo vendo y cuando tengo a sustituto ya atado o prácticamente atado bajo un poquito el pistón el sustituto si no me equivoco es Mauro Zárate cuando... Sí, jugador argentino bueno pues pertante tanto podemos decir que el Orioles eh, ya casi ni a la vanter, yo lo daría perfecto pero bueno fins que la cosa no siga oficial no pueden hacer pero ¿a eso dir que te quisiera algún jugador que haya en plantilla? Eh, el otro día le preguntamos a Rubi en la rueda de prensa previa al partido contra contra la Celta y decía que aunque ha una ficha libre claro uh -huh. ese dato es ahora mismo eh, innegociable pero tiene que haber más más fichajes, está intentando traerla, ha cedido a Atsu, a jugador del Chelsea, uh -huh. eh, Bacari con el central del que Lyon. Atsu me dicen, me dio en perdón, que te Camino. moltes posibilidades de inclones en alguna posibilidad de mercad que te el Chelsea, que te moltes novies. Eh, era la que parecía más cercana a la operación hace 10 uh -huh. días, ahora está bastante más complicada, incluso el español está apretando fuerte aquí en la misma liga. Y yo ahora mismo veo Más allá de Rossi, mucho más probable eh, La opción Bacaricone para la, para la defensa Olympique. Aunque Liona decían en Francia Que ha rechazado una oferta eh, De Levante ya por él Y, y bueno, te decía, si solo hay un fichaje podrían quedarse todos, pero aún así eh, sobran, sobran jugadores sobre todo en ataque, hay cuatro delanteros en nómina, con Rossi serán cinco, son evidentemente innecesarios y sobre todo porque hay dos figuras, eh, dos, dos de estos delanteros mmm, generan una situación extraña, uno es Gilas, que vino como referente, no ha funcionado, no ha marcado ni un gol y ha generado más problemas que fútbol, Y otro, quizá, eh, ya un poco más de, de mi cosecha, es Roger. Es un jugador... Sí, de Roger también sentid que a lo mejor Rubik está comenzando a desencantarse una amigueta de las virtudes del avantero valenciano. Correcto, y, y con su edad, si no tiene minutos y sigue acumulando banquillo, pues eh, se, se acabará perdiendo. Bueno, Rubén se ha te para cuatro semanas. Sí, sí había perdido protagonismo en las uh -huh. últimas jornadas. Es una pérdida, una pérdida menor que hace un mes. Pero bueno, siempre es importante contar con el mayor número de efectivos. Y Rubén se le sigue esperando al nivel que tuvo en la época de Juan Ignacio. Pero no sé, si si vuelve a ese nivel, pues estaría bien que, que estuviera disponible. Pero eh, completar la información de Llevan, dir que el comité de competición lleva la cinquena groga de Jefferson Herba. Podrá jugar el Dius contra Las Palmas. Eh, que el club ha en marcha las, La iniciativa de alliberar el teu Seyent Ahora has dado al club Signar un documento Por el cual tú alliberes el Seyent Y el club a, a, a cambio eh, Te dona eh, 30 euros En eh, desconto -des del el eh, Llevant Unesportivo Y que el día de hoy Ha parlado Morales eh, eh, Dicen que evidentemente Lo que tienen eh, el IUD la de las palmas Es una de las DNU finals Que llegue de la Llevant Bueno, eh, otra final no eh, De las 17 que nos quedan O 18 Bueno y eh, lo afrontamos con, con muchas ganas eh, además eh, las palmas es de los pocos equipos que todavía no ha conseguido la victoria afuera y, y no lo pondrá muy difícil no porque el eh, de salir de aquí con una victoria ellos pues prácticamente se, se separarían del descenso y, y al contrario nosotros y si, si conseguimos los tres puntos pues nos enganchamos ahí hoy Casi con la zona de salvación y puede ser un punto de inflexión para, para los siguientes partidos. Un voler es que parla que el fet de jugar dilluns es a dir després de tota la resta de rivals pot ser fins i tot un element a favor si la resta no han complit. No, además, bueno sí que eh, a lo mejor tienes un poquito más de pressión ¿no? porque ya sabes lo que, lo que han hecho tus rivales y bueno eh, también puede ser que el efecto contrario ¿no? que, que todos tus rivales no consigan puntos y tú salgas y con mucha más ganas con mucha más fuerza y, y puedas conseguir los tres puntos. Fins así la parte informativa, entrem ya en terren del debate, de la tertulia y del análisis.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 a voltes ja dies el eh, que, te que tenim eh, quan estàvem a l'altra casa en Ràdio 9 és que hi havia unes disconexions que impepinablement a una hora tenia acabar la part informativa i es la tertúlia, el que tenim és que quan tenim molta densitat d'informació en el programa Podemos allargar una amiguita la parte informativa y voy a arrancar con este fanpage, en plan de 12 y de la nit. A David Rodríguez de Superdeportes ya lo ha sentido, pero tanto, continúa per así. Saludé al meu buen amigo y compañero Toni Galindo. Hola Toni, ¿qué tal? ¿Cómo te tal? ¿Cómo te lo de que tornees per así. Sí. Y también se acompaña el eh, compañero del desmarque Jaime Míñez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches, Manolo. Bueno, ya le he demanado a, a David Rodríguez. Eh, te ¿Tenía tu la opinión? Josep Rossi, ¿qué tal? ¿Qué te sembla? Espera el llevante. Bueno, pues me parece que si sale bien, el Levante puede salir de abajo eh, escopetado, y si uh -huh. sale mal, por hacer una altura positiva, pues tienes a Davidson y, y, y a Cuero, que al final de la corrida, Davidson va a tener que jugar, por mucho que venga el bambino. Eh, así que a ver cómo se las ingenia Rubi, ¿no?, para dar cabida a todos, incluso a Cuero también. Pues sí, es eh, una de las situaciones, la buena cosa se les porque... Y he discutido con molta gente de Lleida, amb David i amb tu, de Iverson, ese que tindal cap com un maraquès, però té gol. Y això en el futbol, señors, baló que, eh? que va l'àrea, baló que va fora. Qui jugar? I... A mi i jo lo defiendo, igual me llaman loco, mm -hmm. me parece uno de los mejores rematadores de la liga. Dentro de l'àrea, fora okay. l'àrea, s'edifumina. Jo jo sí la oportunitat. Diques, "Tony, el problema ja sabem quin és, eh, de Josep Rossi, el Chenoy. El Chenoy, el Chenoy que patix quatre peresos el Chenoy i ara què horec com arribar? És arriba... sí, sí. incógnita, eh? Sí, Pero que venir ja. Porque si no, eh, por mucho que venga Rossi o, ¿sabes? o Valentino Rossi en, en, en, y nos subamos en, en, una, no, en una moto ahí, GP, ahí, ahí se el a, no a GP... Entre de tres semanas está muerto si no llegan ya los, los reforços. Bueno, pues eh, hem arrencat, aprofitant que teníem así per a demanar opinions, però anem a demanar més, opinió, més opinions. Vos recordo la pregunta que estem fent esta nit. ¿Eh? Pot trobar el València solucions en un mercat de reforços como el de un, eh, reforç de com el de l'hivern? Estàvem parlant d'un reforç de l'hivern com el de l'hivern esportiva de Josep Rossi i vos demanes si el València pot trobar solucions en el mercat de l'hivern eh, és el que estem fent i és el que estem preguntant en el, en el dia d'avui perquè el que sí que és cert és que el València Club de Futbol afronta demà el partit de Copa senyors, la gran pregunta avui discutíem folgado jo en els pàtines de superdeporte eh, si hi havia que fiar totes les competicions com la Copa i l'Europa League la, de eh, la meva visió era que pot ser una il·lusió, però una opció reial mai, que tu has de continuar sentat en la Lliga i que a partir de millorar en la Lliga probablement podes optar a avançar en altres competicions, eh com veieu la Copa? La veieu una opció real per al València el Club del Futbol? Veieu que estem agafant tots al clau ardient de com el de Kuman quan en l'any Kuman Koeman hi havia molt més equip que el que n'hi ha, és una realitat agrada o l'agrada? Com ho veieu? Clar, mira, eh, precisament ahir m'acabes de llevar la paraula, perquè eh, mm -hmm. fora de micròfons, abans que estàvem xerrat Manol o jo, i, i jo li llançava aquesta idea, perquè jo esta, esta setmana he tingut eh, això que, que te quedes en, cara, en casa, eh, setat en el sofà i el cap va a 3.000, i dius, eh, bueno, no m'ha vore, que el València, aquesta València, me recorda a aquell València de un pose molt mediocre i molt... Eh, però clar, aquell València guanyà la Copa del Rei este València pot guanyar la Copa del Rei eh, anem a veure la resposta la tens, en quina plantilla tenia aquell València i quina plantilla té este València Eh, clar, eh, tots sabem què passa en eixa final de la Copa del Rei els jugadors van passar olímpicament de l'Holandès i, i, i hi ha jugadors de caràcter se parlant de Barajal, Veldà eh, Silva, Villa són paraules majors eh, este València és el que és eh, i tots sabem les carències que té pot guanyar la Copa del Rei? Pues, eh, també te pot tocar la primitiva, no? Jo no sé sí, com, poder... Es, es, es, es, com poder se pot és eh, un fet real eh, pues, eh, evidentment jo crec que està molt complicat si no canvien les coses, clar opciones una entre 100 Yo le sí. veo no, a Valencia hombre. De ganar la Copa del Rey Apostando por ella Porque el Barcelona ahora está Cuatro escalones por arriba El Atlético de Madrid está tres Y el otro semifinalista se supone Que sería el Sevilla Que lo veo uno o dos escalones por encima del Valencia Mucha lotería sería la primitiva Y el gordo a la vez casi Además eh, decías tú lo, de, lo del equipo de, del 2008 Yo voy a irme un poco más atrás El problema que tiene esta plantilla es que tú piensas y dices, ¿cuántos de estos jugadores serían titulares en el Valencia campeón de Benítez? Y aquel equipo que uno, uno, y aquel equipo, por ejemplo, no tenía delante tenía a amigo creo de la casa, evidentemente, pero que no era un delantero de talla mundial. que que por ahí podría entrar, por ejemplo, Paco Alcácer no sé, Gaia en su mejor momento podría jugar, aunque competir con, en, en competitividad, valga la redundancia con Carboni, era muy difícil poco más, entonces ese, ese nivel futbolístico para ganar grandes partidos, o enfrentarte a grandes equipos y superarlos, más allá de, de un partido concreto, en varios partidos, en semifinales y en final, no lo tiene este Valencia y segundo, tú y voy a poner el ejemplo del mejor jugador del mundo de la historia tú no te puedes desenchufar del fútbol Eh, adiós concretos o, o durante un periodo concreto y volverte a enchufar y al día uno ser el mejor o estar muy bien, y me refiero a Messi el año que se desenchufa para para llegar a tope al Mundial cuando quiera arrancar va, el Mundial una ya no va castaña, tú sí. no puedes decir, no, yo los miércoles voy a estar, o los jueves en Europa League voy a estar de chapó, pero los domingos me va a pasear no, tú tienes que mantener un mínimo nivel competitivo en, sí. en tu día a día y si quieres subir un poquito más, un poquito menos pero claro, si tú llevas una inercia de un de velocidad de crucero 80 km por hora, pues eso te dará también para ganar en liga más puntos yo lo que dudo, ciertamente es que si el Valencia cogiera esa velocidad de crucero no que llegue a Champions League que aún así que llegue hasta posiciones europeas porque porque estamos hablando por delante de equipos que ya llevan una cierta renta con el Valencia, el Sevilla mismo, el Atlético de Bilbao, que si sí cae de la Copa, pues le quedará prácticamente la Liga, y no sé, muy complicado, y en Europa League, o sea, si en Copa hablábamos de tres rivales de, de ese nivel, en Europa League también hay equipos ahora, a día de hoy, no superiores, sino mucho, muy superiores al Valencia eh, 15-16. Bueno, yo precisamente con esta plantilla eh, tan joven, ¿no?, tres competiciones y tan igualada eh, en calidad, ahora mismo por abajo, no digo que no tenga calidad, pero ahora mismo está igualada por abajo, pues, eh, y con esa juventud, y pues, yo creo que, que sí que es posible, ¿no?, además, eh, por lo menos en la Liga alcanzar los puestos de Europa League y pelear los dos torneos por, por eliminatorias. Solo faltaba que a esta plantilla eh, le quitaras la presión de competir por una competición eh, para que se relajen un poquito más. Habrá que exigirles que, eh, que peleen todas Vamos, esa es mi opinión no, exigir, poto, es que esa, esa Claro, es tienen que ir a por todas Por eso te digo, y así a ver qué sale Voy a Que, que, un decir, un que, es, que se tipo... puede hacer rotaciones Y, y, y que no y que no disminuya el, el, el nivel del equipo, porque ahora mismo es, están todos muy igualado Es que ese es, el, es un argumento es, muy... Pero pre ¿Es, y no, no, no. Es, es un, un argumento preocupantísimo. Que, claro, el Valencia ¿no? puede hacer rotaciones y que no se note porque el, el, el nivel es tan fluyxet. Pero, pero, pero es que eso, por desgracia, lo que demuestra es que el Valencia se ha convertido en un equipo mucho más pequeño de lo que era. Porque ese es un argumento que utiliza cualquier entrenador de equipo de mitad-baja de la tabla. Te dice, bueno, en este... El mismo Rubi, eh, en la última entrevista que le hacíamos en Super, decía, bueno, es que del sexto para abajo, eh, las plantillas, y yo creo que él, él incluía al Valencia entre los seis primeros, sí, sí. Por, por inercia, pero decía, entre, del seis para abajo, eh, normalmente la diferencia entre jugadores es mínima y hay que saber elegir poner a los que están en mejor en cada momento. Y por desgracia el Valencia se ha, se ha convertido en eso, o sea, eh, sale uno y el otro, otro y, y la diferencia del nivel de jugadores es, es mínima, o sea, eh, el Valencia eh, ha igual a sus jugadores, pero desgraciadamente por debajo. Es que eso que acabas de decirme me ve, me, ve, me ve el pel porque yo después del partido del Rayo, el mute Twitter o vas a posar, Dic, mira, eso es como agarrar un coche de alta gama, eh, puficarle components de un utilitario y si, sí, no, el coche funciona, claro que funciona, pero las prestaciones que se espera de él no te las va a donar. Y es exactamente el que ve, el que ve, el que niega, para es un coche de alta gama. No va a ser un Ferrari. digo un coche de alta un gama. Un coche de alta gama, ¿vale? Correcte. ¿Vale? Y los componentes que te ahora son componentes de un utilitario. Que algún día darán un rendimiento bueno. Pues sí o no. Pero hoy en día no te está dando las prestaciones que se suposa para un coche de alta gama. Eh, ahora mismo parece que, que el, el Valencia tenga pinta de un equipo pequeño, que evidentemente no lo es porque es un club muy grande y con claro. mucha historia. Sí, es un club pero, muy grande, pero, pero a diario es un equipo mediano. Tiene pinta eso por lo de menos. equipo pequeño porque aparte parece, lo tratan como un equipo pequeño porque Gary Neville... Acabo de decir en negar tangentemente, evidentemente, tiene que negar ese, esa, esa información, pero tiene que apretar a, a sus futbolistas. Que, que, bueno, que me expliquen qué es lo que le hace tanta gracia a Gary Nebel, porque el equipo está a 16 puntos de la Champions. Le tiene que recortar un sí. punto por jornada al Villarreal, de las que quedan. Pero aparte de Gary Nebel, ¿qué le aprieta a los futbolistas cuando pierden un partido, cuando cuando el rayo le, les pega un baile? Es que no les aprieta a nadie. Joder, yo, yo digo una cosa, y, y, y, y el proyecto tiene mucho que ver porque mm, al final lo tú dices a, a los jugadores que quieres entrar en Champions pero con los hechos no se lo dices y, y el jugador ve que el proyecto es de fichar jóvenes valores, revalorizarlos para no se sabe qué y, o para que se queden, pero que ahora mismo no existe la presión de, de ganar títulos porque no, no estás poniendo los miembros para para ganarlos y, y luego Gary Neville dice que, que, que no lo niego Ahora mismo están en horas bajas, que estos jugadores todos merecen eh, vestir la camiseta del Valencia, que, que lo veo bien, pero me parece imposible que un equipo con Parejo, Negredo, Alcácer, con esos futbolistas, estando al 100%, lleve desde noviembre sin ganar un partido. Imposible. Otra cosa es que, que corran mal, que hagan mala presión, que esté descompensada, que les estén mareando con 8.000 sistemas, pero me, me parece imposible que, que, que un equipo sea al 100%, Lleve esta, esta patética trayectoria de la Liga. Pero Javi, sí, yo ahí estoy con... El otro día decía Manolo, si no me equivoco, que, que estaba haciendo unas ruedas de prensa de, de Chapó, Gary Neville, que a nivel, sí, sí, sí. A sí, sí. A sí, nivel comunicativo... De prensa, sí. y, y yo estoy de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Gary Neville, su mensaje están siendo los que pues tiene pues... que ser. Eso sí, luego, su, la traslación de su trabajo o, o el trabajo que hace en el día a día, lo que se ve en el campo una ruina. Vale, una cosa digo, eh? no no baixem, no no ja de nivell al València. El València és un equip gran, però el que con tot, sí, tot de com, els equips con eh, eh, tot els equips, eh, pues, que, eh, travessa fases eh, dolentes com passar esta, val? Eh, el València és un equip gran que està travessat per una mala fase, però una mala racha. Esperem que posen les solucions, eh, que al malalt li, li trebe la cura, eh, però eh, bueno, eh, no, eh, cuidado, és que que és es, que un, un club molt gran i estic de acord, és un club molt gran, però a la dia de hoy els seus rendiments de equip mediano, Correcte. mediano baix, o sea, sí, sí, sí, está dando sí. de club i de no, los números son, son hay, hay que diferenciar. Y mira, yo hablabas tú antes de, de, de alta gama, componentes sí, sí, sí, sí. y a mí me venía la idea muy a la cabeza una idea muy rápidamente y, y tiene que ver un poco con esto de la, sí. de la del nivel y demás. Eh, Ferrari, por ejemplo, la Fórmula 1 sí. Ferrari siempre Ferrari pero hay años que, que cambian todo y quieren probar un nuevo motor lo intentan evolucionar antes y luego veremos qué pasa bueno, uh, la plantilla de Valencia es algo así me ah, gusta ah, Manolo? McLaren McLaren Manolo. <risa> <Es que> lo, <risa> Ferrari lo digo porque, porque es más grande y porque, y porque le ha pasado sí, recientemente sí, quiere sí. evolucionar y, y prueba cosas nuevas y al año siguiente pero pues igual la solución, sí, claro. pero, pero ese año claro. o dentro de tres ah, claro. I, igual hay años que no funciona y esas piecitas que han querido sí, pero, romper era, el, pero el mundo pero ¿eh? arde Troya claro, arde Troya cuando esos clubes no funcionan correcto, correcto. Claro, porque no, se les prestacions d'ell que no te les està donant. I hi ha Ar... molts diners invertits. Pues aquí aquí no estan arder més talla i, igual arderà fins a Singapur. Mm. Bueno, pues eh, això pel que fa a el rendiment que, entre altres coses, per molt que l'entrador s'empenye en negar-ho, jo crec que, després de veure la primera part contra el rai, tots tenim dubtes de la implicació de la plantilla. Diuen que és el nerviosisme. De fet, en la reunión de Diyus me consta que garcepitas va a decir Y un equipo más adjobe Y los nervis están matando sí. esta plantilla Pero eh, una cosa son nervis Yo entiendo por nervios El que se intimida Le arriba un balón a la banda normal Y para hacer un control normal Tiene que hacer cuatro toques Porque es incapaz de controlar la primera Eso son nervios sí. O presión pre... sí. Ahora Parejo a Caminante en el primer gol del Rayo o tres tíos mirant en el segon gol del Rayo, això ja no són nervis. És indolència. I, i, i també, uh -huh. jo en moltes fases del partit, no sé si eh, vos passa, jo estava mirant l'encontre a casa i, i diia, és es que si n'hi ha el jugador que no està ficat dins del partit. No recorden quin minut i en quina acció, però crec que és una falta que, que trau el Rayo i pilla embragues eh, eh, a, a tota la defensa del València i això és la, la millor mostra de que no està ben posada dins del, del partit. No está bien por pues, sentirse el partido Yo ahora mismo al Valencia es que lo veo Lo decir tal cual, destrozado En general, uh -huh. porque esta plantilla Si sí debe dar más Y, y yo creo que partidos como los del otro día más allá de indolencia porque me recuerda al partido del Levante contra el Málaga ¿eh? un partido en que dices pero esta gente está parece Levante-Málaga, Levante se estaba jugando en una de esas finales que luego han cadenado otras pero bueno, parecía que, que se estaba jugando la vida y, y, y estaba caminando, no sé yo creo que ya es la tensión acumulada de, de, de, de todo lo que ha sufrido anteriormente que, que los jugadores ven que no van cara al aire, que cualquiera le, les toca la cara, y de hecho los partidos que ha ganado últimamente en Copa, por ejemplo el Granada, la primera parte de Granada, merece meter dos goles sin problemas. En la copa en el partido de ida de, de Copa contra el propio de Granada, el Valencia no hace para meter cuatro goles, pero ni de broma, quiero decir, lo que ha ganado lo ha ganado casi, de, de, de, por inercia, por, por porque el talento aún está ahí y, y demás, pero este equipo está destrozado. Y lo que se le pedía a Gary Neville era que lo rehabilitara y por ahora parece que no lo ha conseguido rehabilitar y si acaso, no, no, sí, se, sembla no, no va a conseguir si a, rehabilitar. Si acaso, pero son si pichos, tenía, claro, es números son pichos, el número son de descens. No, no ha frenado la caída y si acaso se si había una, involuciona. Correcto, mm. se si había algo que estaba medianamente sano, parece que encima está gangrenando también, o sea, dices, macho, ¿qué pasa aquí? Sabe ¿eh? que te ves muy callado. No, estaba pensando la, la comparación primero que he hecho con el Levante. Les pasa lo mismo. Primero, los jugadores no hay nadie que les apriete las tuercas. En el Levante sí, pero por... no es juventud. El Levante... El Levante no, no, no es juventud, por en ejemplo. El, en el Levante porque eh, no quieren bajar al barro, parece que no, no quieren mezclarse ni saber nada, y en el Valencia porque no hay nadie para hacerlo. Y, bueno, yo no quiero achacarlo todo a la actitud de los jugadores porque es que son muchas cosas. Mala confección de la plantilla, jugadores muy jóvenes... No hay un referente en el vestuario, los han mareado con uno con Gary Neville, eh, son muchas cosas. A veces los jugadores, aunque cobran un millón y medio eh, netos al año, que casi ninguno de los que lo ha conseguido, dos millones y medio, está rindiendo, eh, pero han perdido los futbolistas y... y Por, lo digo por no achacarlo todo a, a, a ellos. ¿sabes? Pero Javi, yo es que esto de la juventud lo compro pero a media. Es, que, es decir, eh, no sé, vamos a hablar de a hablar de alguien que hasta va a sentar mal, pero Raúl, jugador de, del Madrid con 17 años, seguramente eh, tiraba más para adelante que... Bueno, que, pero, pero Raúl, igual que Gallas, de que tal, ves, claro, un, pero, uno de cada... Bueno, pero, pero entonces no es solo cuestión de juventud, Manolo. Sí, es cuestión de juventud y de pero, más pero, cosas. Vale, no. si tú es que, en no, para la vida al en fútbol no es mai una sola cosa. No, para hablar de proyecto, bueno. habla de proyecto. Si tú quieres apostar por gente joven y para luego claro. ganar dinero una superestrella con, con mucho carácter. Bueno, no, claro, pero no, entonces aquí claro. lo, lo que se ha apostado y, y en su momento ya se, se decía, pero ahora se, se dice más claramente, es, se ha apostado por, por por por no sé, por tirar pe, eh, tiros al aire y a ver qué pasa. Claro, y si tiras tiros al aire pues igual le pasa a la vecina. ¿Qué eh, está atendiendo? Se transmite jugadores, porque no, el proyecto del Valencia no, no transmite el, la presión de tener que pelear por por ganar un título. No, a, a mí siempre me ha transmitido la presión por poder ganar dinero. Es decir, ¿por qué, por ¿el Valencia por qué pelea? ¿Qué es el es Valencia? me parece normal, ¿eh? porque el señor que pone la pasta quiere ganar dinero. ¿Qué identidad tiene el Valencia? Porque ahora mismo es un, es un equipo totalmente prescindible. Es decir, no no tiene no tiene ningún papel protagonista en la liga, me refiero, en, est en esta competición, me refiero. Mira... Eh... Me, a tu pregunta respondería que lo más próximo a identidad que ha habido en el equipo este año ha sido Mustafi que es un tío eh, Chao, hermano Albanes o como chaume, se diga Jaume sí, y Paco Pero es, Mustafi, rol... Jaume y Paco Sí, son, sí pero Jaume, es, sí. Jaume lo coge eh, con el paso de las jornadas pero de principio de temporada, ¿cuál era el referente? Que, que, que Mustafi, Mustafi, Mustafi, Mustafi, correcto Un tío alemán almano, o a la, a, alemán, alemán, alemán, alemán, alemán con 23 año, años alemán. que lleva año y medio, sí. bueno, en verano cuando empezó la temporada, llevaba un año si, sí, és, no, si és no. el referent dir, algo, algo mireu, mal, una cimentació una cimentació sòlida de la casa se no hi havia algo mal. Mireu, una, una, una cosa que també em tindrà a l'atenció en, en els partits eh, per exemple quan, quan el xoc separa perquè hi ha un, un còrner o, o una falta eh, N'hi ha sensacions, val?, quan tu ho estàs mirant. I, i tu no, no notes aquesta tensió en els futbolistes que estan mirant a veure aquí la col·locació, com està la cosa, no, no. Jo veig moltes vegades que estan en el cap a xocat o en els braços baixats. Vale. Jo tenia falta ahir el referent que dius tu, que en dos braços mig els col·loca a tots les piles eh, i els situa i vinga ahir, i me cago en la letxa i els col·loquei. ahir. Vale. Si el... Dime, bueno, lo que no, no, es no es que ten... ah, Tenim que fer una... Ah, bueno, una... una cosa per a la publica Jo sí. sempre en eso, En aquest detall que marca la Toni sí. Galindo Que estic d'acord Jo sempre dic que el mateix El bon comentarista en qualsevol esport És el que veu una imatge De la qual tu no es traus cap conclusió I ell es una conclusió ¿no? eh, Sempre poso un exemple de, A més d'un altre esport és el ciclisme I una altra cadena d'explicar. Sí. Eh, Però el l'altre dia Raúl Garrido que la veritat és que a mitjana temporada ha fet un nosaltres sí que s'hem reforçat en Ivern espectacularment, perquè el tío veu el futbol i el dibuixa i l'explica de categoria en el descàs del partit de Granada quan t'hi ha l'equip al camp diu, este equip no te crees les idees mireu, fulano i fulano parlant chuns fulano i fulano parlant estan els jugadors en treits, en grupets parlant de lo que tenien que fer quan un equip fa això sobre l'herba és que acaba d'eixir del vestidor no te crees les idees 2 fem una pausa i anem a respondre, o anem a llegir les vostres respostes a la pregunta que estem fent, que ja sabeu que és pot trobar el València Solucions en un mercat de reforços com el de l'hivern? Anem a fer una pausa per a la publicitat i entonar llegim respostes i acaba de fer eh, me puc haver equivocat en algun nom però he fet un repasse les últimes 10 temporades els jugadors que han vingut en el mercat de l'hivern per al València i el futbol. Ara el repassem. Fem una pausa i tornem tots i 36.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 a cruz roja y a la fundación a ladina servicio posventaó juntos llevamos tu peyo más lejos Ven tu concesionario peyote en torrent y silla la copa es la esperanza en la 90 sed un set radio dijo al setde de la vesprada mestallas aferra al tornrne en el que millor cara está oferiente el flanquinegres al sweet a nada del cuarto de final de la copa del Rey, Valencia, las palmas.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 tanto cada día que pasa arturo no sin claro que está caló siga una buena idea no use sé, el la terima y la va a folgado para al twitter y bueno es el que la la, la, la que tiene mamá has parado del facebook y está para del twitter pero bueno felicidades ha folgado por encontrar una foto una canción tan mala como sea. <risa> Yo esta canción me la imagino Un caos de cerveza o de o un pintor que la va a ir y, que y No tremper ahí, que malamente Yo no me la imagino no, Cosas que la mente mejor no La no imaginación es ser. muy mala Bueno, la pregunta es si el Valencia puede probar reforzos en un mercado como el del hivern Y diu Rodolfo H Por supuesto que sí, o es que me desacuerda de Keita Eh, Diu Auxia o sea, Estilet Tendrá que ficar Molts y desamundo de, de la taula Y en jugadores Contrastat No posibles futuros promeses Carbonis Anglomar Guayales José Castelló Jimeno Creo que se puede pescar algo Algún jugador Contrastado y con experiencia Habrá seguro Francis Sempere Tiene la obligación De por lo menos buscarlos Porque la dinámica de bajar a segunda Os veo poco preocupados Con esta posibilidad Y creedme que es real La dinámica del equipo Es malísima Yo en el editorial De Diu Y en el de Dimash va a decir Que stick Asustad Sí. per no utilitzar la paraula collonat <ríe> però, i no, no jo, vull dir aficionats que l'altre dia baixaven en mi de la tribuna, des de l'amfiteatre cap a la sala de premsa, algú me pare me digui, Manolo, comença a estar assustat jo esta setmana he estado mirant la diferència que tenis 8 punts, ja treu jo, per per per i ja l'he mirat i me la sé, la... continuïs Jesús F, ara és quan es volà la verdadera amistat de Mendes cap Méndez Capalí Mendes té una cartera de jugadors molt gran i pot portar jugadors Diu, Sergi, por supuesto, si buscamos bien algo habrá que refuerce los puntos débiles Lo malo es que hay muchos puntos débiles Cristian Diu, con dinero y las ideas claras se puede Otros ya lo han hecho como Atlético Madrid con Augusto Fernández Si el fichaje va unido, ingeniería financiera Y solo puede estar al tercero de la lista Mejor que miren en la cantera Vicente Casain, Diu, me oportunidades de mercado Es necesaria la intervención directa del propietario al vestidor Un colp, la de la taula Jordi Diu, ni a equipo de sobra para reconduir la situación Sol falta que tornen el titular sesionado Gallao Febulí Dio, eh, Isample, me espera así. Ahora en Angelo si sí espera que a la mitad de tabla y ser mediocre como se está comportando, puede fichar pensando ya en la temporada que viene. Pedro Charri, yo creo que los jugadores son bons, pero no tienen confianza en él. Un que se pasa todo el ánimas si no está dal, son chiquets. Marisol Andreas, sí, muchos boutiños, y muchos más. Toni Pérez, jo crec que no, que no. normalment els jugadors vots en general ja estan jugant en altres equips i si els vots tens que pagar massa Marc, clar que es poden trobar reforços si vire cap ara veig fitxatges com Aymar, Keita, Jonas, César o César Sánchez I Jaume Primer el castigador diu no el València necessita dos o tres temporades de planificació què diu el problema del València és de fons no es pot solucionar amb dos o tres fitxatges falta compromís i actitud necessitem entrenador això és el que diu la gent a la pregunta que estem fent que és si el València pot trobar reforços en el mercat de l'hivern jo estava fent ara contant en esta encara no ha acabat les últimes deu temporades en la 2014-2015 Vinguenzo Pérez en la anterior a 2013 el 2014 va a ser la que Rufete va a hacer el Monival, Minguel, Senderos, Vargas, Keita, Vinicius y Bezo que ya la había Disat abandonar en Braulio. 2012-2013 y 2011-2012, ¿vale? Se no va a fichar en hivern. 2010-2011 se va a vindre Jonas. 2009-2010 va a vindre el Chori Domínguez. 2010-2008 va a vindre César Sánchez. 2007-2008 en de la Copa Van vindre Maduro y Vanega Y 2006-2007 El Valencia no va a hacer cap incorporación en el, en el Mercado de Libera De estos jugadores Que te donan un gran rendimiento Yo trobe César Sánchez Malgrat el final que tengué Trobe que Jonas le va a donar un buen rendimiento Al Valencia con el fútbol uh -huh. Y trobe Keita La resta com diria aquell, amb més pena que l'òria. No, el mercat d'hivern és el que és. Jo penso que el mercat d'hivern eh, per, per a què serveix? Per a, per a trobar algo que realmente faça falta. O sigui, a omplir per omplir, no. Eh, a l'aparència li fa falta? Sí. Què li fa falta? Tindre referents. Referent, un referent jo crec que és molt complicat trobar-lo en el mercat d'hivern. Un referent és aquell que, que té la suficient veterania i caràcter com per moure una plantilla que, vull dir Té qualitat, sí Però que fa falta algú que la faci emmenetjar És molt jove Jo crec que és el principal mal que tots li, li cusem a aquesta plantilla Que és massa jove I necessita, pues, com, com un bon jove pues, Que tingui algú més veterà darrere Que el vagi espentant I que el vagi educant I que el vagi eh, incitant a, a que doni tot el, el, que, el que té dins eh, Això se pot trobar en el mercat hivern? Doncs <fixi> pues no sé Jo penso que és complicat A veure, en el mercat... Yo, antes que nada, Manolo yo sumaría, no como gran rendimiento, pero sumaría como un fichaje rentable a Maduro. Un jugador que te sirvió para, hacer, para jugar de central, de medio centro, coste bajo... Y que cuando llegó se compara con Pirlo. Bueno, eh, quítalo de la lista <risa> Javi Vínguez acaba de asesinar Acaba de matarnos a todos claro, claro. Acaba de asesinar la, a... no, la opción Me parece interesante porque Un caso interesante Cuando vino Renaldo, se comparó con Ronaldo Cuando claro, vino Wellington Silva Dijo que se parecía también a, a Ronaldo a chifre, no. <risa> <risa> bueno, Más allá de eso Para mí el mercado en Bernal te ofrece La posibilidad de, de pifiarla, de cagarla Que es la más fácil Eh, la posibilidad en el Valencia eh, elevada, ¿eh? bastante. Bueno, entonces, sí, pues, Pero más allá de eso, bueno, pues tiene la posibilidad de firmar a alguien de Sudamérica que acaba la, la temporada ahora. Es una opción, tipo Gasmino así, por como ejemplo, y, como Iman su época, o Aimar, eh, la posibilidad de adelantar el fichaje de un jugador que acaba contrato. Y, y, y el club de, de origen Pues por rascar algo de dinero Te lo vende por un precio mucho más bajo Que si tuviera más contrato Y, y tú adelantas esa incorporación Que ya te parecería interesante Y encima la adelantas Y luego está la opción de, de, de jugártela a, a encontrar algo suelto Que te pueda que te pueda valer eh, No sé, el Valencia lo que necesita ahora Sobre todo es rendimiento inmediato No sé si como referente Que también evidentemente o al menos un jugador que igual a largo plazo no te valga, pero espolea lo que tienes en plantilla. Porque, por ejemplo, si fichas un central, igual no hace falta que sea un top, pero sí que lo que haya en plantilla eleve su nivel porque vea que no... Bueno, hablando claramente, que denur que algo debe tener ese chaval, algo debe tener, más allá de que cuando llegó, a mí ya me advertían que es muy fácil de sacar de sus casillas, que tácticamente se le va la pinza muy rápidamente, uh -huh. pero que tiene condiciones, bueno, pues que el Valencia fiche un central que haga que ese chico se ponga a las pilas y que dé el rendimiento que debe que tiene, que debe tener mm -hmm. no digo que valga 25 millones pero al menos valdrá 10 es que y un es, central es, de 10 millones te puede hacer papeles que ahora vale 10 euros el, problema, el, el rendimiento problema. que está dando es de 10 euros el problema. Pues hay que, entonces, el problema de Andenura es que costa 25 y, y ve a sustituir aquí quien ve a sustituir que es, que es totalmente no, pero, pues por eso, es un problemón si en defensa no a fichar ese central de 32 años que sea el jefe de todo el vestuario al menos ficha un tío que le ponga las pilas a los que están y si el centrocampo no puede fichar un centrocampista que sea el referente de tu equipo al menos ficha a uno que por ejemplo Parejo le di, eh, se dé cuenta que, que si no corre detrás del jugador del rayo para defender pues se va a quedar en el banquillo y oye pues eso un día no le tocará la moral dos igual tampoco pero si queda dos meses sentadito elevarà el nivell. cosa que no sé si, jo veig com un problema i no sé si vosaltres com, com ho això, I és que la nova direcció esportiva ha arribat fa dos dies. Eh, dir jo, qualsevol director esportiu i secretari tècnic, s'empeté una llista de futbolistes, però eh, s'ha fet un seguiment es que és eh, des, eh, és un problema per qualquerin i eh, parem un moment, mercat d'hivern, va, claro, claro. Quin vagatge tenim de scouting del mercat l'hivern I jo he posat un exemple A l'inrevés l'any passat, segur que molts equips s'haurien interessat, per exemple per Barragán no. però el Barragán de l'any passat no té res que volar amb el Barragán d'enguany vull dir, probablement perquè com el Valesa li va entregar les claus del pis, és a dir, del club en uno, que és Donarles Amentes val? se carregaren tota l'estructura esportiva i probablement en el calaix que estar els informes dels scoutings, mm -hmm. pues probablement n'hi ha un, no, hi ha <ríe> un diari a bola, un autògrafo de Jorge sí. Méndez i una foto de Cristiano Ronaldo. És possible que no hi hagi res més. Vull dir, com a molt, el que hi haurà serà els informes que en el seu dia, si no els esborran uno de l'ordinador, deixarien Rufete, eh, Salvants i Ayala. Però és que això no està actualitzat. I per això l'Avila està dient, mercat, vale, bé però en els diners que tenim i la informació que tenim és que el senyor García Pitas digue fa una setmana quan arriba el València en dues o tres setmanes incorporaren tres o quatre jugadors per a fer una secretària tècnica i una estructura que ara mateix no és del club és que un club que, sí que la tenia abans eh? de 150.000 euros de pressupost claro. no tenia una secretària tècnica però si la tenies i se la carregaran bueno, el... no, no la, no la tenia el hecho de que su uso García Pitar llegue el 15 o el 16 o el 17 de enero no sé cuándo llega, pues muestra la, la, la improvisación en, en la que vive el club y la falta de proyecto, pero bueno, bueno, aparte de eso Para que surja la oportunidad de, de un Keita Y un intermediario te ofrezca a Keita No hace falta tener una secretaría técnica A esos futbolistas los conoces Sí, pero tú sí necesites eh, tú bueno, Pero, pero tú ahora, ahora, ahora ma, mismo la ahora ma, opción mateis, de fichajes es Tú esa. ahora matéis Duriesa Keita Necesita ver lo que está frente a la Roma Pero siempre la Roma va muy malamente Ahora no, pero cuando se le fichó sí Y no hace falta Cuando le fichaba, ningún sabía ningún de, iba, a esperar, iba a ser un, un, un alcalde de Rufete Que sí. va a donarse que estaba en China Y ahora, bueno, no arribar en, a, després de fer la seva tasca a Pere i a Xina, mm. però ningú més sabia de, de Keità, vull dir hi havia un treball de scouting fet de Keità, si no no l'hagien endut, vull dir, jo ara mateix tu ho he imaginat fichar dos futbolistes que tu no tens informes Re recents i que resulta que uno siga un James mm. Rodríguez de la vida que és més nits que el camió del fem. Mm. Ojalá no, sí, no no, es que, es que Ojalá un, un scoutín es Es, es, es, es, es no, el No me la actualidad Sino la sí. carácter no, no, que sí, sí, sí siga Un tío tipo Abdenur Que como Luis Aragonesa Poyatos Usted es una maleta Que no habla con nadie Oye, no son los jugadores Que te fan falta Te pueden oferir No te pueden oferir Es de esos Te van oferir Por alaes de futbolistas Pero tú Tienes un Treball de scouting Actualizad que era Matís, con no tenía secretaría técnica, no Nolten. Pero ahí ver en el susto el entrenador. De, no, dice, no, quiero decir, de todos modos, si nos ponemos en esas no, no hay debate. Eh, claramente la, la respuesta es que no. no, no. Pero, pero la plantilla del, del Valencia es muy mejorable en todas las posiciones y no, además sí, sí. y habéis puesto casos que incluso habría que añadir a Otamendi, pero que al final no puede jugar Banega, que es un gran futbolista, pero Otamendi bien abierto, sí, sí, a ver, sí, cierto. Aquí sí. no aquí no cuajó y no, y Vanega, sí, voy a no. decir <risa> bu y, y, y que sí y luego si, si, valencia, a, no. si al final la FIFA te, te deja vanega, el de de valenga de, de valencia lo mismo sobresalen que va a hacerse auto atropellarse bu mm. dios no <risa> nos engañem y <risa> pausa para la apuro y torre para para tancar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 si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i eh, Diu Gary Neville que vol demà rendiment des del primer minut. Podem sentir la intro de Gary Lévil, Arturo, per favor? Vinga. Jo mañana quiero rendimiento desde el minuto 1 hasta el 90, es todo lo que pido, que mostremos una concentración plena, máxima intensidad mañana. Uh -huh. Espero empezar muy deprisa y terminemos muy deprisa también. Bueno, vol rendimiento desde el primer minuto. Lógicamente sabedores del que va a pasar balde día contra el Rayo Vallecano que com va dir la transmissió no és que estàs jugant millor que el futbol és que t'està palpant la cara dos mans vull dir te pots un mal partit contra el Rayo i que el Rayo faci un millor partit que el València això és un xoc, és que, és que se mm. diu futbol el eh? que no pot ser és el que s'haurem estar allà vull dir, si tu sumes indolència més falta d'idees perquè per mm. a mi en aquesta història, senyors també l'entrenador, eh? l'entrenador quan va vindre el primer dia va dir yo jugar en función del rival y vas a pensar bueno llevará una idea unitaria y a partir de ahí tendrá matices que nos lo va a de jugar contra el Barça y contra el Valle en efecto pero que cada partido es una cosa y sí, eso es bien. muy grave siendo el Valencia yo junto dos frases jugaremos en función del rival y tengo que conocer el Valencia claro si no conocía al Valencia pues cómo iba a jugar de acuerdo al Valencia tenía iba a jugar es más fácil estudiar al rival e intentar abortar lo que vamos, jugar a la contra, abortar lo que, pero a la contra no me refiero a contragolpe, abortar lo que te propone el rival de turno, que tú de la nada, porque decía que no conocía el Valencia, generar un, un proyecto rápidamente, que es lo que y, se le y, pedía. Y el Valencia, y que yo respeto mucho a Gary Neville, y ha sido un gran futbolista, y supongo que va a ser un buen entrenador y sabe mucho de fútbol, ¿el Valencia cuando va a tener un entrenador normal? ¿El Arefais en bagache? Sí, o sea, un, un Valverde. Sí, un Valverde, un Ayemiri, un no iba a decir Simeone, porque al final Simeone es, que yo, no es una apuesta es que yo, un EMB en entrenador normal pero a mí son termos como un chopar romántico lo digo por los últimos que ha tenido un sí. Héctor Cooper, un, no sé, un Rafa Benítez cuando va a tener un entrenador normal el valente? ¿No te un, sí. un entrenador a en bagache curiosamente todos los experimentos han salido mal yo sí. soy de los que desde el primer momento vas a decir que pensaba que Gary Neville no era un entrenador de transición, de fet continua pensant que un tío. que un anglès que un britànic per a 6 mesos no meneixa la família ni ha pren espanyol sabedor de com són els anglesos i els britànics ara bé mirant com està duent-se l'equip i com està produint-se no m'està dir eh? que acabarà la temporada i si Suso té certa autonomia que segons me conten se va davant de Peter Lee Singapur li va dir mira a tu te l'han colat així, així i així i t'han cobrar sobrecost en este, en este i en este que realment en el mercat ara valen això, això i això si és cert que l'Imp deixa confiança en Suso jo ja no tinc tan clar que, que, que, que Gary Neville siga entrant la temporada que ve si, és, si no és que de moment comença a arreglar això i l'equip canvia de la nit Sí, sí, él seguro que va a ser un gran entrenador Pero yo me refiero, cuando sucede eso que estáis diciendo De que el segundo gol del Rayo y tres futbolistas eh, Mirad, mirando las pelota sí, sí, sí, sí, sí. A ver, acabo de volver sí, sí. el vídeo eh, Tony y yo, que está sí, en la redacción ¿Tú viste pero... a, a esos jugadores de rojo y blanco Y con el pantalón azul, girándose al banquillo Después de ese gol? que se encuentran? Se, se encuentran a Simeone. No, no, es que, pero es que no ni, ni se chiren porque, porque saben que, que les va a caure la claro. pena de muerte. Pues eso es lo que... Bueno, una sí. de las mil cosas que pasan en el Valencia y que ya he dicho antes que no hay que achacar solo a los jugadores. Está vale. claro que, que el entrenador para pa mitad de temporada tendría que ser un entrenador en el carácter que sábea o que puga pegarle la vuelta a todos, ¿sabes? No, no, un entrenador... Y que tenga bueno, la claro. bueno, Valverde llegó aquí... Bon, pues con sus decisions tendría caràcter, però lo primero que la le diria, la... La, la primera pregunta es el Valencia y, y sobretot eh, eh tenia la seua manera de dominar el vestidos. A mi mm. quan el ficharen me digueren, no va a pegar un, un crit, no va a fer una declaració altisonant, no va a pegar una punyada damunt de la taula, però és un, un bon gestor de vestidos. I mm. se tradueix en que al tercer entrenament, un dia se pot dir ja, perquè ja no està en València i no sé ni on estàs ni tan sevol, Alice Sokó arriba mamat a entrenar. Com se diu vulgarment, i perdó la expressió, mamat com una rata. I bebido, també. I també he begut. En efecte, estigui un mes que en es entrava en la convocatòria. Vull dir, a voltes no fa falta xillar i que se no, torni no, la vena del coi com un cantador flamenco. Això li passa a Jukic. I, de fet, tots us acordeu de la primera pregunta, la primera resposta d'Ernest Valverde en rueda de premsa. Oiga, el vestuario que Yo, el no sé de qué me habláis. Vestió, Está vestió todo normalísimo hablando fatal y, y me, de me parece de puta madre. Y en 3-10 se va a llevar de la Munt a Shishoko y le va a decir a Gago que se ganara ya... Fer Lava. Mejor, sí. sí. Parece pues que en moltes en moltes nos falta pegar un chillito o, o ser el de carácter, que a me ha ganado de carácter, ¿eh? Entonces, sí, normalmente y... se gana el respeto siendo justos con los jugadores. Ahí, ahí es la, la manera de, esa esa es la manera de... Manolo, si os dais cuenta esto nos ha dejado una situación el, el pasado reciente del Valencia deja una situación paradójica, en una situación normal, el Valencia ahora por ejemplo podría recurrir a Jorge Méndez y decirle oiga, usted que tiene a muchos jugadores importantes, trágame un tío de carácter y de valor que me saque el, el equipo adelante después de todo lo que ha pasado, hasta estando esa posibilidad ¿y? Y ahora que se, si, se puede hacer y ahora que has dicho a Méndez eh, si se te que reestructurar el Valencia inter tiene que ser jugador Méndez cobra para entrarlos y Méndez cobrará para entrarlos correcto claro y encara que Lim y Méndez puedan estar más distantes el Tep dirá si es realista y yo quiero ver si está más distantes yo Eso Pertaloleros també claro, claro, claro. se n'endurà a la butxaca. Don Javi moltíssimes gràcies. Don yo. David Rodríguez, moltíssimes gràcies. Toni bueno. Galindo, sigut un plaer, com sempre. Claro sí. Ja sabeu, tornem demà 7 i 10 de la vesprada. Esports 97 del partit, anada quarts de final Copa del Rei. València, Unió Deportiva a les Palmes. Ja a les 11 i mitja tornem així, com sempre, a l'Esports 97 nit per acompanyar-vos. Acaba Esports 97, comença a la nit. Gràcies, adéu i fins demà. demà mi vida pel camino de lo, lo 97.7 Valencia Aquí comienza fórmula 97